La retaguardia, nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 214 el día de hoy, 30 de marzo del año 2020. Estamos transmitiendo desde la retaguardia con la operación técnica de Fernando Tebel en el piso y quien les habla, Ángel Fernández Echman respetando la cuarentena obligatoria para esquivarle la trompada al coronavirus. ¿Y cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que suceden en los lugares recónditos, ocultos a la, a la mirada de lo, del llamado eh, periodismo hegemónico, de los medios masivos de comunicación. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes, de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Saludos, saludos hijas queridas, Valeria... Berito ahí recuperándose a los nietos y nietas este, y bueno, y acá estamos eh, sufriendo las consecuencias, ¿no? Est estas consecuencias ya inmediatas que nos impone esta nueva plaga llamada coronavirus e identificada como COVID-19. Y en este caso En este caso, un párrafo, aquellos que que practican el cinismo, que se manifiestan indolentes e irónicos para enfrentar la peste del COVID-19. Primero vamos al significado de las palabras según la Real Academia Española. Cinismo. Cinismo vergüenza en el mentir en la defensa y práctica de doctrinas vituperables impudencia obscenidad descarada doctrina de los cínicos que precia de, que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales afectación de desaseo y grosería la ironía burla fina y disimulada tono burlón que se es, que expresa ironía, expresión que da a entender algo o contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Y el indolente o la indolencia, el indolente no se afecta o conmueve, es insensible y no siente dolor, no siente empatía por el otro. Quiero, quiero aclarar que en este momento son las 18.12, eh, aquí en, en Buenos Aires, desde el barrio de Almagro, donde estoy este, emitiendo esta voz, y se escucha en la calle un ruidazo, el ruidazo convocado para repudiar la violencia contra las mujeres. Una violencia que, que se repite y se amplifica en estos momentos de encierro obligatorio las violencias domésticas, las violencias contra los vulnerables, queda oculto tras las paredes y en estos momentos de silencio mucho más todavía. Pero volvíamos, esto es un hecho que está sucediendo en este momento, aquellos que, que anulan la empatía hacia el dolor ajeno, con estas herramientas, el cinismo, la indolencia y la ironía. Se ubican fuera de la cuestión. No vislumbran el dramatismo que millones estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el dramatismo? Por ejemplo, estar separado de la familia. ¿Cuál es el dramatismo? Que una madre tenga que estar separada de su hija de cuatro años por haber sido intervenida quirúrgicamente en el momento en que se declara la cuarentena. ¿Cuál es el drama que millones estamos viviendo? El miedo a la muerte de los seres queridos y de la propia. La propia, en tanto y en cuanto, en esta situación extrema, somos conscientes. En el momento de la desgracia, valga el oximorón, loximoron, nos acompañará a la soledad. Pareciera ser que hay un grupo de mayores, jóvenes, adultos, que suponen o dan por sobreentendido que a ellos este drama no los va a tocar. Y lógicamente se amparan en cuestiones políticas, disquisiciones, especulaciones. ...no son conscientes, como no es consciente gran parte de la población... ...el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo... ...y en este caso encontré encontré un reporte que hizo Alconada Monk... ...en el diario de la Nación... ...al doctor Frank Snowden... ...él es profesor emérito de Historia y de Historia de la Medicina en la Universidad de Yale, y especialmente se ha ocupado de ser un historiador de las epidemias que se abatieron sobre la humanidad. Dice, entre otras cosas, las epidemias permiten entender la humanidad y la historia, tocan las fibras más íntimas de nuestra naturaleza humana, nos plantean preguntas de vida o muerte y nuestra actitud hacia ambas. Nos preguntan sobre nuestra ética. Nos muestran si nuestro mundo se preocupa por la gente más necesitada. Las epidemias son como mirarse en el espejo de la humanidad. Y puedo decirle que no todo es bello. Tenemos un lado oscuro. Pero también tenemos un lado brillante. Hay héroes en esta historia. El coronavirus Es la primera gran epidemia de la globalización. Esa es la diferencia. Primero debemos comprender cómo comenzó en un contexto de 8.000 millones de personas, ciudades enormes, una deforestación que ejerce una presión insostenible sobre los hábitats de los animales, que los lleva a trasladarse a otros lugares y a cruzarse con humanos con los que nunca habían interactuado. Así comenzó el ébola. Debemos comprender cómo se transmite, es por el aire, en el contexto de mega concentración humana en centros urbanos, potenciando su propagación. Comprendemos cómo se expande, que es a través del transporte aéreo masivo, de modo que un virus se desata en Jakarta en la mañana y puede estar en Buenos Aires, Nueva York o Roma por la noche. El coronavirus no se puede entender sin comprender la globalización es un producto de esta era de la humanidad. Por eso, en esta tremenda niebla de ignorancia, solo puedo decirle lo que me preocupa y lo que deseo. Me preocupa que esta enfermedad acentúe la brecha entre las naciones ricas y las naciones eufemísticamente conocidas como países emergentes. Mientras vemos que el consejo que ofrecen los países ricos, y los ricos de los países, Lávense las manos y mantengan distancia social, es a menudo impracticable. ¿Cómo pueden lavarse las manos o aislarse en una favela de Río de Janeiro? O en las barriadas de Ciudad de México, o de Bombay, o de Sudáfrica. ¿Cómo pueden lavarse las manos incluso en Estados Unidos, donde se les cortó el agua potable a 15 millones de personas? ¿Qué nos dice sobre la humanidad? un consejo que no pueden cumplir millones. Por supuesto, que como propuesta es maravillosa, pero hay algo más básico por debajo. Y es que muchas personas ilustradas deben comprender que en un mundo globalizado lo que ocurre en una favela de río nos pasará a todos. La libertad. La libertad. Por lo general ha sido una de las víctimas. Creo que podemos aprender de las experiencias pasadas y corregir el rumbo para evitar los demonios de la mente humana. Esos de los que se aprovechan los políticos, demagogos, rechazando los hechos, la ciencia y la salud pública, lo vemos en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, con Donald Trump, llegan a denominar al COVID-19 como el virus chino como si algo en el ADN chino que causó esto y que podría solucionarse construyendo otro muro esto puede llevar al colapso del comercio internacional y en la práctica de la economía global la muerte inminente la muerte inminente nos plantea la pregunta sobre qué es lo más valioso de nuestras vidas creo Que ese es un mensaje poderoso que también debemos plantearle a la sociedad a la sociedad que exista post coronavirus existirá humanidad post coronavirus debemos replantearnos cómo logramos morir con nuestra conciencia en paz y creo que no podemos morir en paz sabiendo que hay millones de personas sufriendo por enfermedades que pueden prevenirse es la negación de nuestra humanidad Si algo aprendí después de tantos años estudiando epidemias es que los riesgos que afrontamos son aterradores. El mundo debe de entender de una vez por todas que esto es algo que debe afrontar y solucionar. Convive el, el coronavirus con otras epidemias ya localizadas, por ejemplo, el dengue. El dengue Pasó a segundo plano, porque no se lo puede detener. No hay reactivos en los centros sanitarios que identifiquen el dengue. El dengue se propaga libre por toda la patria grande. El dengue no es algo que sucede en los países como... Paraguay, y sur de Brasil, Bolivia. El dengue está en la ciudad de Buenos Aires. Estamos totalmente desprotegidos. Los que sufren de dengue serán aquellos que van a ser descartados en caso de tener complicaciones de salud, al momento en que la pandemia se muestre en toda su intensidad aquí en la Argentina. Quería, dos minutos, un minuto más, significar y traer el recuerdo del año 1916. Guerra entre Francia y Alemania. Batalla de Verdun. Una batalla sangrienta, guerra de trincheras, se desarrolló a lo largo de 11 meses. Provocó la mayor cantidad de muertos en una acción militar. En estos momentos siento que estamos en Argentina, en Buenos Aires, los que somos citadinos, como había dicho en el programa anterior, tenemos una, una, una división de hierro, de clase, nosotros tenemos techo, agua corriente. No es lo mismo que sucede afuera, cruzando la General Paso, mismo aquí en Capital Federal. En estos momentos estamos en una cuarentena obligada, velando las armas. Y sentimos que la batalla no pasa nada, porque encima nos engañan, Diciendo que esto es una gripe, una gripe una gripecita fuerte. No es así. La gente que muere y que fallece muere con terribles dolores y una agonía prolongada. No nos engañemos. Cuando escuchemos las sirenas como ruido de fondo. Cuando los uniformes que hoy aíslan a los trabajadores de la salud del contagio estén manchados, sucios. Cuando no haya nadie que lave los pisos vamos a comprender de qué se trata. ¿Qué te parece Fer? sí? ¿Sí? Eh cortamos un poquito esto y después seguimos con lo de, con lo del amigo Alberto Fernández y su y su supuesto perjuicio social. El tema número uno de Manu Chao, Corona Rictus, 1000 Killer Syria.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 Calavera no llora serenata de amor Calavera no llora no tiene corazón Soñé otro mundo, soñé menos joda, Soñé una mañana que en fin se ponía Soñé de un amor de noche y de día Soñ al trabajar, soñás tan fermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus solas tan lejos y tan cerca siempre toca llegar siempre toca llegar calavera no llora, serenata de amor calavera no llora, no tiene corazón Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñal despertar. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Y así fue, ¿no? eh, Manu Chau, Manu Chau haciendo Coronarriptus, Smilkiler Ciliar, y pasó el 24 de marzo, un 24 de marzo atípico, un 24 de marzo sin marcha, sin plaza, pero con memoria, memoria activa. Este es un 24 de marzo, fue un 24 de marzo atípico, ¿no? donde la normalidad, saltó por los aires donde de repente hay como una algarabía pro policial controladora lógicamente que emana siempre de los mismos sectores, no las clases medias pero lo que es preocupante lo que es preocupante 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre, madres, hijos, abuelas, víctimas, ejes detenidos desaparecidos, los juicios en marcha nos marcan un rumbo inexorable, no pues se puede reparar, no se puede reparar lo que se rompió, se puede reparar moralmente pero con verdad, memoria y justicia, no con silencio y reconciliación bajo la mesa en este caso ee eh, algunos aspectos introspectivos el presidente de la nación alberto fernández de quien realmente expreso mi admiración no sé si su equipo de gobierno la verdad este están actuando de una manera sobria, eficiente, comandando una crisis, que bueno, que ni pensar ¿no? si hubiera estado en manos del macrismo. Pero así todo, así todo, yo aprendí de gente mayor, cuando yo era menor, obvio, que el poder no cambia a los hombres y a las mujeres, los muestra tal cual son. En este caso, cuando el presidente de la Nación nos despierta con un, con un mensaje por Instagram diciendo que al que ande en auto le voy a sacar el auto, porque ve la televisión un tipo que trompea un guardián, va a decir yo lo voy a ir a buscar. Sinceramente, yo a usted no lo voté para eso. Yo a usted no lo voté para que me venga a buscarlo usted presente una causa judicial o se acabó el debido proceso o junto con esta emergencia resulta que no se declaró el estado de sitio pero las libertades individuales y la constitución nacional están suspendidas por lo pronto en el capítulo que hace a los derechos individuales usted no me va a venir a sacar el auto porque yo no lo voy a dejar que usted me saque el auto usted no me va a venir a detener porque yo no voy a permitir que usted me detenga ahora si usted dice como decía el césar yo soy el estado entonces abolimos absolutamente este, todos los demás estamentos que se acabe la justicia y usted haga y les haga su gusto y entender yo creo que en este caso pienso que, que tal vez usted sufre de un prejuicio de clase como muchos progresos cuando usted en el discurso de de prolongación de prórroga de la cuarentena se acuerda de las de los hogares más humildes para para nuevamente insistirles que se queden aislados y encerrados yo le diría mire hay un artículo que escribió eh, nacho levy usted lo debe conocer de la garganta poderosa no creo que que ni él ni sus compañeros tendrían ningún reparo en hacerle un lugarcito en alguno de los ranchos. ¿Por qué no va y se queda tres horas usted haciendo cuarentena ahí y lleva toda su familia, incluyó su perro? Es lo que dice el doctor Snowden, el problema es el monstruo que habita en los hombres que ejercen el poder que ante situaciones de emergencia se olvidan que estamos en un mundo desigual. Vayamos a Bombay, señor, los las... Mire usted un noticiero hoy de Bombay, en la India. Millones de seres amuchados, como hormigas, sin espacio de 10 centímetros entre ellos. ¿Cómo va a ser usted, o todos, para decirles, mantenga distancia social? Estos son consejos... Esos son consejos para una clase a la cual usted pertenece y supone que es la única que existe. Yo sé que usted es peronista, yo sé que usted está haciendo las cosas bien, yo sé que usted se va a enfrentar a los poderes constituidos, pero no empiece por los más débiles. Usted venía a restaurar la falta de dignidad que nos dio el matrismo. ¿Y se le ocurre darnos más palos? soltarle la mano a los esbirros policiales para que garroteen y sigan garroteando, terminó Macri, se fue la Bullrich y ahora mano libre para que garroteen o sea, encima de que estamos con pánico por la muerte inminente, que estamos por con pánico por la falta de plata por con pánico por la falta de trabajo, no nos podemos trasladar y encima usted le da otra vez manos libres a los policías sin haber hecho una reconstrucción de las acciones a las cuales nos sometieron Yo lo respeto, señor presidente, y lo apoyo y lo voté, por supuesto. Y lo voy a seguir apoyando, pero tenemos este tipo de diferencias. Cuando usted le indica a su ministra de seguridad que garantice la paz social reuniéndose con los movimientos sociales. Usted está definiendo quién es para usted el enemigo que atenta contra la paz social. Usted, su ministra de seguridad, identifican a los movimientos sociales como factores de conflicto, no como factores de contención, de guía, de solidaridad. Creo que que usted va a seguir gobernando, lo vamos a seguir apoyando. Creo, y de eso lo voy a hablar, que hay en marcha algunas alianzas políticas en estos momentos. Creo también que en honor a la verdad, y en honor al dolor que hemos sufrido y que seguimos sufriendo los argentinos, por favor, controle su símpetu. Yo entiendo que usted en algún momento se debe sentir superado porque usted es un ser humano y por otro lado le ruego por favor cuide su salud cuide su salud está bien que usted nos mande a todos a casa y que le diga a las familias humildes quédense adentro no vayan a cobrar no vayan a cobrar los planes sigan pasando hambre que nosotros ya vamos a llegar en ayuda no señor no condice con la realidad Yo entiendo, y no voy a expresar, no voy a expresar en este caso, los peligros que acechan, que son muchos. Pero le ruego, por favor, no nos garrote y no nos amenacen más. A propósito de esto, le voy a pedir a, a don Fernando si nos puede mandar el reporte número uno, el abuso policial en La Matanza. Mi sobrino viste de bueno, preso. Ahora ya no íbamos, Iván. Ahora mientras mi compañera va a pasar los datos, van a bailar un ratito, ¿está bien? ¿Listo? Dese de vuelta a todos mirándome a mí. En cuclilla con la mano de la nuca, vamos, dale. Dale, muchachos, usted también. En cuclilla con la mano de la nuca, dale. Abajo, dale ahí, vamos. No, vamos. Viene, me estás filmando. Vamos dale, a dale, dale, muchachos, dale. Usted también, vamos todos. En cuclilla abajo, dale. Dale. En cuclilla, no de rodillas. Cuclilla. Vamos, ¿Ah, sí? Ahí como está, el saltito en el lugar, dale, vamos, vamos, vamos, dale, dale. Saltito en el lugar, dale. Saltito en el lugar, dale. Dale, vamos. Dale. Dale, saltito, muchacho. Que no no tiene el saltito usted. Dale. Siga, siga, usted va más. Más abajo, dale. Dale. Dale. Más abajo, acá. Más dale. 1 50 van a ser 2 3 4 5 6 7 8, vamos, 9, hasta que él, yo lo voy contando a él, ¿eh? él es el que va más lento, 5, dale, Disculpe, no, 6, 10. dale, vamos, 7, 8, más abajo, dale, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, quedan 30, dale, vamos, 1, Arriba, dale. Cada uno que separa el de sumo y demás, dale, vamos. 1. 1, dale. 1. Que dale. Dale, muchachos. 3. 4. 5. 6. siete, ocho, 9. 10. 11. 12. 13, dale. Muchacho. Dale, muchachos. Dale, muchachos. Bueno, ahí como están en la plancha de piso. Vamos, dale plancha el piso, plancha el piso, así como es, dale. vamos todos dale plancha el piso, van a prender dale muchacho no se van a chocar porque les vayan igual, eh van a ir a su talla ahora? si, sí. dale. dale abajo uno abajo uno, dije abajo, mantengo abajo Arriba dos, abajo uno, vamos, siga, ahí como el dale, síganlo en el dale 20, 1. Vamos, muchachos, que no tiene el aliento, dale, vamos. Como es el himno nacional. Oy inmortal. Dale. Siguelo dale, vamos. Hitos a la. lo que. Y acá. Oy el grito del ro. ¿Dónde Di. Aho, afo de ani del mundo. Esponte. A rampoi martieno salu. A <risa> rampoi. <risa> vamos, vamos, que no caigo, vamos. E lo vive este mundo. Amén. Ale. Al <risa> pabo dale yan eterno Te Vamos. Abajo dale. Vamos, abajo, dale. abajo, dale. vamos. Dale. dale muchacho, vamos, abajo, plancha piso, dale. Y así fue. Lo que hicimos, lo quise hice reproducir en toda su un tramo bastante largo, ¿no? 4 minutos 39 para que reflexione también el, el señor presidente, el señor gobernador, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero especialmente en este caso el señor presidente cuando de la más alta autoridad de la nación emana este tipo de permisos estas son las cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires la policía la policía de la ciudad garrotea chicos, les mete gas en la boca les pega por ir a buscar comida a los comederos esta misma escena de gente haciendo la fagina como no se veía de la época de, del servicio militar obligatorio lo mismo hizo gendarmería no le llama la atención a usted y a sus seres eh, a toda esa gente que tiene los servicios de inteligencia que, se, que la misma metodología ¿Los mismos hechos, las mismas imágenes se reproduzcan en fuerzas policiales, provinciales, nacionales? Especialmente gendarmería, prefectura y demás. ¿No hay un mensaje? No sé, creo que ustedes que son más inteligentes que todos nosotros deberían pensarlo. Y decidir de qué lado están. Yo entiendo que, y le, le repito, señor presidente, estamos con usted ¿eh? y lo vamos a apoyar y lo vamos a seguir apoyando y hacemos la cuarentena y cumplimos la regla pagamos los impuestos, hacemos todo lo que hay que hacer. Es más, en la medida en que podemos, le tratamos de quitar eh, peso al Estado. Pero por favor, acabamos de salir del macrismo, no nos castigue más, no nos garrotee más. Mientras tanto, a las que se siguen garroteando son las mujeres. 67 iba. Ahora ya se ya se suman más de 72, 73 al día de hoy aproximadamente la cantidad de mujeres niñas asesinadas. Esta violencia que no se detiene, ahora se genera un código secreto para que la mujer que está en peligro por violencia intrafamiliar o de algún macho que la quiere reventar a trompadas o matarla, puede ir a una farmacia y pedir un pañuelo rojo. ¿Cómo va a ir a una farmacia si tiene que hacer una cola de dos cuadras? Y va a venir el tipo y la va a agarrar de los pelos en la cola y la va a cagar a trompadas. Pero, ¿qué piensan? Cuando piensan estas cosas, digo, ¿de, ¿de qué mundo hablan? ¿Fueron alguna vez a la Ferrer? ¿Fueron alguna vez a Morón? ¿A Isidro Casanova? becar No sé, parece que nunca salieron de la capital. Pues, vamos a escuchar un temón de Cecilia Grifa que se llama nos queremos oído por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de loca nos violan, Nos echan la culpa, nos quieren hacer, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece, que me quieras callar me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes Hay que encontrarse Reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Me duele en el cuerpo Ser ya tantas menos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 Reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes. En la retaguardia también, las queremos vivas, fuertes y colaborando con todos nosotros para mejorar... Ok, entonces decíamos, Boaventura de Sousa Santos, él nació en Coimbra, Portugal, el 15 de noviembre del año 1940. Doctor en Sociología del Derecho en la Universidad de Yale, catedrático jubilado de Sociología de la Universidad de Coimbra. Y eh, hablando sobre esta situación y especialmente lo que está sucediendo en Brasil, dijo lo siguiente, es el reporte número 2. O Brasil não tem um problema de saúde pública, tem dois problemas de saúde pública, a pandemia e o presidente Jair Bolsonaro. Companheiros e companheiras, falo-vos de Portugal, na minha aldeia, no isolamento voluntário em que me encontro. Para vos dar duas mensagens muito rápidas, a primeira é que esta grande crise humanitária que estamos a viver está a revelar duas coisas. Em primeiro lugar, a total falência dos governos da direita e de extrema direita para salvar vidas, poupar vidas num momento de crise tão grave, porque põe os seus interesses económicos acima dos interesses da vida. Exemplos, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Mostra também duas coisas, independentemente do regime os países menos atingidos pela lógica neoliberal do capitalismo selvagem e bárbaro, disposto a sacrificar vidas para salvar os seus lucros resolvem melhores problemas da crise que todos os outros, Singapura, Taiwan e China. Mas o Brasil tem um caso especial, porque o Brasil não tem um problema de saúde pública, tem dois problemas de saúde pública, a pandemia E o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é, obviamente, um homem transtornado mentalmente. Um louco que deve, obviamente, sair do poder o mais rapidamente possível. Mas a sua loucura não é indiscriminada. A sua loucura dá-lhe sempre para aquilo que os interesses económicos das elites brasileiras que o puseram no poder querem continuar a prosseguir é aproveitar esta crise para destruir toda a lógica de proteção do trabalho e dos trabalhadores no Brasil, toda a lógica social, de políticas sociais, aproveitando a crise para criar um Estado completo de capitalismo totalmente selvagem. É isso que ele está a fazer. Mas é verdade que há lutas importantes e urgentes. A luta importante é evitar que essa política siga adiante. A luta urgente é impedir Bolsonaro de continuar no poder são as duas crises estão relacionadas. O pandemia é importante, obviamente, e é a mais importante de todas, mas a mais urgente é que Bolsonaro deixa de ser presidente do Brasil. E depois As forças de esquerda, que têm estado perturbadoramente silenciosas neste caso, apesar dos panelaços, é evidente que é muito importante saber que a luta depois começa. Uma luta muito forte porque o próximo presidente, neste caso Mourão, certamente vai querer continuar a seguir as políticas de proteção dos interesses económicos da burguesia a que puseram em primeiro lugar o Bolsonaro no poder. E aí tem que haver uma luta, obviamente. Tem dois problemas depois. Há um problema económico, que é Paulo Guedes, e um problema político, que é Sérgio Moro. São as lutas que é preciso travar a seguir. Mas a luta mais urgente é esta. Eu urge todos os brasileiros e brasileiras a realizarem-a quanto antes, sejam de esquerda ou de direita, o exemplo dos governadores é um bom exemplo, é preciso sacar este homem do poder e toda a sua família e toda a corja de máfia miliciana que está à volta dele e que quer destruir o Brasil. É esta a missão de agora. Um grande abraço solidário aqui de Portugal. da da para entender porque bueno el portugués por ahí es un poco más cerrado que el portugués que se habla en Brasil pero en definitiva este o aventura de Sousa Santos un personaje a quien conocí en el foro social de de Porto Alegre este, una persona muy buscada en aquel momento la verdad que no era no era seguido como como eran seguidos Chomsky u otras vacas sagradas que estaban ahí en ese en ese lugar especial, en ese territorio, en ese momento de tiempo y espacio, tan tan especial que fue el Foro Social Mundial. Este, pero en definitiva lo que está diciendo es que a pesar de los, de los cacerolazos que se suceden todos los días, eh, la salud mental de Bolsonaro, como le dicen allá a Bozo, En, en brasil es, es innegable que el tipo está en un estado en un estado crítico de salud mental hace cuestiones incoherentes obedece a designios que ni él sabe de qué se trata solamente obedece a interés a intereses y a odios eh, y por eso hubo aventura Eh, resalta la, la posibilidad y la necesidad de que la izquierda se reorganice, se actualice y forme un bloque que de una vez por todas saque del poder a todos estos personajes que nos están haciendo la vida tan miserable. Mientras tanto, el abogado de trabajadores sin tierra fue asesinado en Amazonas. El abogado Fernando Ferreira da Rocha, de 55 años, que actuaba como familia campesina, fue muerto a tiros dentro de su propia casa por sicarios, porque mandado justamente por los terratenientes, que no soportaban que este hombre siguiera pidiendo justicia. Bueno, y ahora sí, un temita importante para bajar y después seguimos ¿qué te parece Fer si ponemos el temita yo no sé cómo estamos de tiempo pero podemos poner el temita Mental Modulation de Isaac Chambers y después pegamos el, el, el institucional el como separador de la retaguardia ¿qué opinas? ¿estamos bien ahí? ¿estamos bien ahí? Modulation, Isaac Chambers Musiquita tranqui ¿eh? como, para ir, como para ir bajando y, y sintamos que, que estamos, estamos en la trinchera, no hace falta que para darnos cuenta de la gravedad de lo que estamos viviendo adelantemos el tiempo dolores va a haber esperemos que sean pocos y menos y que finalmente cuando esto termine nos podamos volver a abrazar El joven que muere torturado por no confesar se convierte en un testimonio absoluto de la humanidad y gracias a él se puede seguir viviendo, una frase de Ernesto Sábato. Oscar Arturo Alonso Gastón, nació en 1959 y vivió hasta el año 1977, paraguayo, detenido desaparecido en la argentina oscar tenía 17 años cuando lo detuvieron el 16 de febrero de 1977 y finalmente nunca más apareció mientras tanto en Estados Unidos, que vamos a tocar eh, a la vuelta de en, en la próxima vuelta después del institucional el estado de salud de la población es alarmante En el día de ayer tuve una comunicación muy muy fuerte Desde Manhattan, Estados Unidos Donde en primera persona Alguien que está recorriendo hoy día la ciudad Y recorriendo los hospitales y los centros de salud Me ha relatado cuál es la realidad De la salud en la primer potencia mundial armamentista del globo. Eh, podemos decir que en la Argentina estamos haciendo las cosas a los ponchazos, puede ser, pero no lo creo, creo que se está haciendo lo que se puede y se está haciendo bien. Creo que el gobierno nacional ha tomado las riendas de una manera virtuosa, con los claros y oscuros que ya marcamos, una cosa no quita la otra. Una cosa no quitará Lo que se está haciendo, se está haciendo bien. La gente dice, no, pero no ves que no pasa nada, ¿por qué no hubiera comprado No, no ves que no pasa nada, ¿por qué no le voy a, a dar un abrazo al abuelo, a mamá, a papá, a los nenes? Es muy dramático lo que viene. Y al decir del profesor Snowden, vamos a ver qué humanidad queda post-coronavirus, porque este coronavirus es algo que ha llegado es algo que llegó para quedarse que vamos a tener que convivir con él lo que pasa es que la mortalidad no es lo mismo que la de la gripe si nosotros tuviéramos el mismo índice de mortalidad que tiene que tiene la gripe donde dicen, eh, pero acá mueren 20.000 mueren 15.000, como si no pasara nada con 15.000 o 20.000 al decir de los infectólogos Si aquí en Argentina no se hiciera nada para contener el COVID podríamos estar hablando de 5 millones de personas muertas, más del 10% de la población. Por eso los cínicos, los indolentes, los irónicos, comprendan que es mejor la empatía, porque tal vez algún día la necesiten y tal vez algún día le tiren la mano, le tiendan la mano, o le pidan que les dé una ayuda a alguien con quien actuaron como cínicos, indolentes o irónicos. Y así todo van a descubrir que hay una empatía que es superior, que es la virtud humana, que son los actos heroicos anónimos, como lo que está llevando adelante el personal sanitario, los que llevan y traen comida, Los que hacen que tengamos este canales informáticos para poder así estar haciendo este milagro de la, de la información. Muchísimas gracias, infinitas gracias a la retaguardia. Así que bueno, vamos ahora sí, Fer, metele nomás el, el, el institucional y volvemos. agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia los jóvenes que están en la retaguardia que realmente son el futuro de la patria me parece un medio de mierda y muy injusto, estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar la retaguardia radio la retaguardia radio Volvemos, volvemos, volvimos, a eh, América resiste la vuelta número 214 el día de hoy, 30 de marzo del año 2020, transmitimos desde la retaguardia con la operación técnica de Fernando Tevere, respetando aquí quienes hablan, Ángel Fernández Jefman, de manera estoica, como todos los argentinos, esta cuarentena que seguramente nos va a hacer mejores, como ya nos está haciendo mejores a esta trinchera comunicacional, es la retaguardia, compuesta por personas que hacen la diferencia, personas sensibles, personas que asumen un rol, que es mantener esta comunicación social, con el objeto de romper el cerco de pesimismo y de mala onda que emana de los centros hegemónicos, ...formadores de opinión... ...la situación es grave... ...pero también es bueno... ...que recurran a este tipo de trincheras... ...informativas... ...porque acá está la verdad... ...no somos neutrales... ...o sea, yo no le voy a pasar loas... ...al macrismo... ...no le voy a pasar loas... ...a los empresarios... ...a los que forman parte del gobierno... ...y pretenden representar en el nombre de todos aspectos con los cuales no estoy de acuerdo... ...por ejemplo, la discriminación social. Una cosa no quita la otra. Pero decíamos, así como existen cínicos, indolentes e irónicos... ...también existen personas con méritos y virtudes... ...que hacen la diferencia para seguir creyendo en la humanidad... Decíamos, decíamos que volvimos. Cuba le responde a Estados Unidos, seguiremos exportando médicos y no como otros que exportan bombas. Cuba reprocha a Estados Unidos su campaña inmoral de descrédito contra la ayuda médica que ofrece la Habana a otros países en medio de la crisis del coronavirus. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos en respuesta a las recientes declaraciones particularmente ofensivas ofensivas del Departamento de Estado en el que resulta una continuada y exacerbada campaña de decrédito y mentira contra la cooperación médico internacional que brinda Cuba. Cuba, China y Rusia... Están rompiendo los bloqueos asesinos que está llevando adelante el establishment norteamericano. Tenemos, que eso vamos a ver si llegamos a poder plantearlo, un planeta que está en guerra porque Estados Unidos no saca el dedo del gatillo y aprovecha el pánico que está desembocado que está desbocado en la humanidad para seguir haciendo pruebas misilísticas y ejercicios militares tocándole la oreja a Rusia los guerreristas están con el dedo en el gatillo los guerreristas dan por sentado de que ellos van a sobrevivir y que este es el momento de dar el primer paso y avanzar militarmente no solamente las regiones del Medio Oriente, sino también en la patria grande. Vamos a escuchar el reporte número 3, Fernando, que esto es eh, cuando estuvo Fidel... ...aquí en la Argentina, hablando sobre médicos no armas. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades... Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vida Estaría en absoluta con, contradicción con su concepción de... Poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética o algo de suma importancia la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular, perdóneme si he empleado esta palabra, técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo unas pueden prever y otras pueden incluso curar y avanzamos por esos caminos Ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en, en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. ...médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería... ...porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente... y ahí pasó el gran comandante Fidel Castro tuve la suerte de estar bien cerquita creo que hasta alguna foto también debo de tener como buen cholulo, como me lo voy a perder y no hace falta rever qué es lo que está pasando hoy en qué cambió Cuba Cuba está mandando médicos a enfrentar esta peste cara a cara en la primera línea Porque repito, las escenas son horribles cuando se desata todo el furor de esta epidemia, de esta pandemia. Pensemos nomás que para cada atención de un paciente en terapia intensiva se falta cinco personas mínimas en los momentos de crisis. Los momentos en que se lucha entre la vida y la muerte en el momento en que esos médicos tienen que decidir a quién darle la atención de una terapia intensiva extrema y a quién no repito los uniformes asépticos se ensucian los pisos se llenan de vómitos de sangre y descresencias el coronavirus transforma en una nube que contagia todo lo que pasa por esos sectores. Y ahí están ellos, el personal de salud, los que enfrentan cara a cara este drama. Estados Unidos, un joven de 17 años muere en California por el COVID-19 al no ser atendido en un hospital por carecer de seguro médico. Estados Unidos empieza a vivir horas dramáticas en medio de una pandemia mundial que llega a un país rico en el que sus ciudadanos no tienen garantizada la asistencia médica. En un estado que hace gala de una economía neoliberal, las personas importan poco y si no tienen seguro médico, la vida no tiene valor. Así es la cosa, un joven de 17 años menor de edad falleció ...después de que se denegase la asistencia médica en un centro asistencial... ...por carecer de seguro. Y ahora sí, algún párrafo de lo que nos han comentado ayer... ...desde Nueva York. Ya a esta altura... ...hay oficinas... ...estatales, municipales... ...en el cual ya se cuentan los muertos... Los escritorios vacíos. En el hospital de Helmholtz, en Queens, una médica desbordada por la situación, por lo que pasaba en las guardias, en las atenciones extremas. Médica ella, de las salas de terapia intensiva, filmó desde lejos un camión frigorífico, lleno de cadáveres. no hay cómo disponer de los restos que se van acumulando eso es lo que viene por eso esta cuarentena que intenta como herramienta desesperada bajar el número de terribles desgracias una vez más irónicos cínicos indolentes piense Vamos a escuchar ahora sí, Fer. a ver, esta es la prueba esta es la prueba extrema, a ver si nos sale el tema número 4. El himno feminista, ni un paso atrás de la catalina. Verdad, a veces me dice cosas que que me cuesta comprender. Pero soy yo que me tengo que detener y escucharla. Tengo tanto que aprender. ¿No les parece? Hay ausencia que se suenan bien pero, pero lo cierto es cierto y en uruguay seguimos siendo adorno y propiedad y nos matan cada vez más rabia porque Lorena quería vivir y acá el sujito la vio morir Leli Valeria, acá soni riverne do donde... Fuerza para bailar Y no logra olvidar atrás el himno feminista de las de los catalina uruguayos ellos decíamos que cosas raras vemos en estos momentos anormales por ejemplo una gran manifestación de mexicanos bloqueó la frontera con Estados Unidos en el estado de sonora impidiendo que los norteamericanos entraran a méxico oh, oh, oh. cosa que nunca habíamos visto eh, eh, y decíamos vamos a escuchar un vamos a pegar dos cosas no primeramente el reporte 4 y después seguimos charlando un rato hasta que vos vuelves primero este escuchemos este este audio y después les cuento de qué se trata un importante catedrático universitario se encontraba últimamente en extraños estados de ánimo. Se sentía ansioso, infeliz y si bien creía ciegamente en la superioridad que su saber le proporcionaba, no estaba en paz consigo mismo ni con los demás. Su infelicidad era tan profunda cuan su vanidad. En un momento de humildad, había sido capaz de escuchar a alguien que le sugería aprender a meditar... como remedio a su angustia. Ya había oído decir que el Zen era una buena medicina para el espíritu. En su región vivía un excelente maestro... y el profesor decidió visitarle para pedirle que le aceptara como estudiante. Una vez llegado a la morada del maestro... el profesor se sentó en la humilde sala de espera y miró alrededor con una clara, aunque para él imperceptible, actitud de superioridad. La habitación estaba casi vacía, y los pocos ornamentos sólo enviaban mensajes de armonía y paz. El lujo y toda ostentación estaban manifiestamente ausentes. Cuando el maestro pudo recibirle, y tras las presentaciones debidas, el primero le dijo... —Permítame invitarle a una taza de té antes de empezar a conversar. El catedrático asintió disconforme. En unos minutos el té estaba listo. Sosegadamente, el maestro sacó las tazas y las colocó en la mesa con movimientos lentos y seguros, al cabo de los que empezó a verter la bebida en la taza del huésped. La taza se llenó rápidamente, pero el maestro, sin perder su amable y cortés actitud, siguió vertiendo el té. El líquido rebosó derramándose por la mesa y el profesor, que por entonces ya había sobrepasado el límite de su paciencia, estalló airadamente tronando así. ¡Necio! ¿Acaso no ves que la taza está llena y que no cabe nada más en ella? Sin perder su ademán, el maestro Zen contestó así, «Por supuesto que lo veo, y de la misma manera veo que no puedo enseñarte el Zen mientras tu mente esté llena de tus conocimientos». Zen. En estos momentos de, de quietud, en estos momentos de aparente inmovilidad, las enseñanzas del Zen son muy útiles. Trasladarse no es moverse. Moverse sucede adentro, en otro territorio la sencillez, la austeridad, vivir con lo imprescindible, sintiendo que eso es un lujo, un plato de arroz, la paciencia y la observación profunda. Y por sobre todo concebir la vida como armonía a pesar de las contradicciones y los dolores que nos aquejan. Encontrarle la vuelta y comprender que dentro de la lógica, de la razón, del buen estado de ánimo, de la buena disposición, de la amabilidad hacia lo que nos rodea, cualquier expresión de la vida merece respeto y amabilidad. Todo nos iría mucho mejor. Un poquitito de humor antes de, de, de seguir con la otra parte. Eh, la murga esa, te la debo, le hizo un temita a Tosías, el osito gorilón yTosía se los en cuarentena tenía siempre la heladera llena se paseaba día y noche en el mercado sin ponerse a pensar en el de al lado tosías no podía tolerar un estado presente y popular se quejaba de los vagos de aerolíneas de enfermeros doctores y el malbravo qué vergüenza la plata de mis impuestos repetía y tosía sin parar <coughs> toía ce losito moreelón un día al fin se arrepintió Porque al virus no lo mata con dinero Y su meritocracia terminó Ahora pide que el estado le haga mimos Y que le cante la sí el arrorró Tosía celosito liberal Con Feynman y, y se fue a llorar Y le reza al presidente aunque le cueste ¿Para qué? Lo venga a salvar Se emociona si el Estado se hace cargo Y si el gobierno tiene un plan Tosías le dijo chau al ato Y así Planero se volvió Antosías, el osito gorilón, tantas cosas pasan. Algunos que, que seguimos de cerca el tema de, de la lucha de los mapuches, recordamos el nombre de Nicolasa, Nicolasa Quintremán. Ella había estado presa en Chile, se pedía por su libertad. Haya muerta la indígena que lideró el movimiento contra la gran represa de chile nicolás a se opuso firmemente a la construcción del lago artificial ralcó que conllevaba la expropiación de sus propias tierras su familia denunció su desaparición y tres días después su cuerpo ha aparecido flotando en la misma presa contra la que luchó la misma represa contra la que ló RALCO es el punto de partida de la gran hidroeléctrica cuya construcción ha causado un gran debate y la oposición de los indígenas chilenos de la zona. Las autoridades aseguran que se trató de una muerte por asfixia sin intervención de otras personas y ahí va el hilo conductor con Santiago Maldonado. Parece que en el territorio mapuche las personas se asfixian emergiéndose en los ríos helados y la Pachamama nos habló hay una reflexión que no me voy a cansar de repetir porque considero que es muy pertinente para los momentos que estamos viviendo luego de esta reflexión de la Pachamama vamos a escuchar a la tribu Mombia Guaraní con un tema que se llama Tetahuas el reporte número 5 Pachamama Azul y verde Esos eran mis colores La memoria se me pierde Se me olvidan mis olores Hace tanto que llegaste Que ya no tiene importancia De mis recursos te apropiaste Buscando para ti la abundancia Delimitaste mi casa Y le pusiste fronteras Dividiste todas las razas creíste dueño de esta esfera, con la excusa de la conquista, a mis hijos, los que me querían, los mataste, siempre altivo y egoísta, y a esta tierra te aferraste, después que derramaste sangre, inventaste el tal progreso, y al mundo tienes con hambre, y todo va en retroceso, Las fábricas me contaminan y no te dejan respirar. Ya tus hijos ni caminan. Solo sabes abusar. Con el tiempo y tu progreso empezó a cambiar mi color. No entiendes que tus excesos solo producen dolor. Mi agua se está acabando y no quieres hacer nada. Mis pozos se están secando, desaparecen mis cascadas, me perforas y destruyes, solo te importa el dinero, toda mi fauna huye, ni hablar del sector minero, ¿por qué me cortas el pelo, si por él es que respiras?, ¿crees que Dios está en el cielo?, ¿te alimentas de me quemas para resembrar o pa tierra pa el ganado me causas mucha ansiedad eres un ser desahuciado, algunos de los humanos te han estado advirtiendo se les va a salir de las manos y se les acaba el tiempo tú te crees tan importante que vives solo en tu Y en vez de ponerte tu parte, Crees eternos los segundos, Seguramente querrás actuar, Cuando ya no haya reversa, Y no podrás escapar, De la implacable naturaleza, Has probado mi paciencia, Y ahora se te acaban los minutos, No me gusta la inclemencia, Pero es mi poder absoluto, Tú no me vas a salvar, yo voy a seguir viviendo, más bien busca un nuevo hogar, se acabó el contrato de arriendo, hola soy Pachamama, la casa donde aún habitas, donde siempre has tenido cama y donde siempre hubo agüita, todavía no es muy tarde para salvar tu propia casa, deja ya de ser cobarde y detén toda esta farsa, Este aviso que hoy te hago, tal vez el último de todos Se vienen muchos estragos, gritos, lágrimas y lodo Me enfermaste, me ensuciaste, has sido un cáncer para mí De lo bueno te alejaste, no mereces estar aquí Pacha significa tierra y mamá por supuesto es mamá El ciclo ahora se cierra, y arrepentido estarás. Y así fue, ¿no? Me envía a Guaraní, estaba en otro recorte, que la verdad que me equivoqué, problema mío. Este, lo que constatan los epidemiólogos, la Organización Mundial de la Salud, y la reflexión del Dr. Snowden, Frank Snodding, no, no, es para buscarlo, para leerlo, para estudiarlo. Es que este es un virus creado por el ser humano, que obedece a la existencia y a la forma de vida que tomó la humanidad. El sistema neoliberal, la globalización, el amuchamiento, De seres humanos en megalópolis, la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad sanitaria, la desigualdad. La vida que elegimos sin haberla elegido, impuesta por los sistemas dominantes del extractivismo salvaje de la transformación de todo en mercadería y ganancia la necesidad de mantener una rueda de consumo inexorable, fundada en las grandes ciudades, generó esta plaga perfecta. No existen esas versiones, en algún momento pude sospecharlas, que alguien se le había escapado algún experimento de laboratorio, pero no. Las razones están expuestas por el Dr. Snowden. La asfixiante deforestación, la dificultad de los hábitats naturales para que los animales sigan desarrollando su vida normalmente, lo lleva a cruzarnos cuando nunca lo habíamos hecho la transmisión de esa interrelación también se da en bacterias y virus. Este es un virus perfecto. Decíamos allá lejos y hace tiempo, cuando esto empezaba, creo que había sido diciembre o enero, que la dificultad mayor de este virus es que es inasible, porque se modifica se y se adapta constantemente laboratorios de Islandia descubrieron que hay 40 mutaciones diferentes del virus original. En una persona infectada se han encontrado dos cepas diferentes de coronavirus. Esto es real. No es una hipótesis. No es conspiranoida. ¿Lo creó un laboratorio? No. Lo creó el sistema neoliberal que impera hoy en el planeta. vamos a escuchar ahora a ver Fer, si conseguimos el reporte número 6 estados unidos y rusia y la amenaza nuclear saludos amigos de Krause rage fuentes militares del departamento de defensa de estados unidos el pentágono acusan a rusia de tener un gran arsenal de armamento nuclear táctico de las que pueden usar en diferentes formas la cadena local de noticias CNN ha informado este martes de que la administración estadounidense presidida por Donald Trump justifica desarrollar y desplegar su primer armamento nuclear de Estados Unidos en décadas específicamente se refiere a la ojiva de misiles balísticos de baja potencia conocida como W76-2 ante la desigualdad existente entre su arsenal nuclear y el ruso este nuevo armamento de hecho es una modificación de la ojiva W76 preexistente que se utiliza para los misiles Trident II de 5 lanzados por submarinos. Estados Unidos asegura que sus aliados, en concreto los asiáticos, como Corea del Sur y Japón, han recibido con beneplácito la decisión militar que a su juicio no incitará al aumento del arsenal nuclear en otros países. Ciertos aliados europeos de Estados Unidos, no obstante, piensan lo contrario y expresan la preocupación por el hecho de que la medida podría bajar el límite máximo de estos sistemas dando inicio a una carrera armamentística a nivel mundial. Pese a todo esto, hay militares en el pentágono, que también se preocupan por el aumento del arsenal nuclear de China, Rusia y Corea del Norte, añade la cadena CNN. China ya ha dado inicio al proceso de expansión del tamaño de su arsenal, ellos duplicarán sus sistemas hasta el fin de esta década. Por su parte Corea del Norte, ellos están aumentando el tamaño de su arsenal, ha indicado una fuente del pentágono según cita la cadena de noticias. Ante los intentos de Washington para actualizar su arsenal nuclear para encarar la hipotética amenaza rusa, Moscú ha dejado claro que usará sus sistemas nucleares solo en dos casos excepcionales, en concreto si se encuentra bajo una ofensiva del mismo tipo o con una lluvia de sistemas convencionales que pongan en peligro su existencia. Distintos analistas militares advierten de que el fin del tratado INF será el causante de una nueva carrera armamentística y por ello el objetivo de Washington es acumular fuerzas militares en el continente europeo. Acá estamos otra vez, ahora si no más, sin solución de continuidad, Fernando, vamos a meter el tema número 6, viva la patria grande por la murga argentina. Llegamos al carnaval para defender la tierra, llegamos al carnaval, hoy América despierta, pueblos originarios que se juntan. Nos podrá casar suena fuerte nuestro canto somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar desde todas y todos es útil te resistirá macrilla no está más que la gente no olvide que le gusta reprimir igual que piñeera chile Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia Ecuador, Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico Colombia se despertó, en Perú mandan milicos Vemos que la derecha vino por todo una vez más Y hasta no conseguir lo que queda muy claro, no va a pasar. Ha estado al Uruguay porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Vamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, ¡hoy América defiende! Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar Entre todas y todos el continente resistirá Macri no está más, que la gente no se olvide Que le gusta reprimir, igual que piñera en Chile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 al uruguaay porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más Saludos amigos de krause rage fuentes militares del... Ahí estamos, entonces terminó la viva, la patria grande, amor la amor uruguaya, no para de cantar. Y ahora sí, un temón que me gusta mucho porque vamos relajándonos para la última reflexión que ya nos estamos acercando al final de este viaje emocional, informativo, de pensamiento y con una gran tragresión. El primer transgresor soy yo De animarme a estar hablando delante de ustedes Y bueno, gracias infinitas como siempre A la retaguardia no Que es es una nación Es una nación informativa Es una nación comunicacional, amorosa Y que nos permite este tipo Este tipo de actividades Seguir comunicando, sentirnos vivos Y no parar de decir lo que tenemos que decir Lo que nosotros te ocultan Vamos a escuchar entonces El tema de No te va a gustar y Julieta Venegas Chao Felicita Venegas, y esa no te va a gustar. Eh, momentos difíciles, momentos de reflexión, momentos de pensamiento, momentos de recurrir a aquellos que nos anteceden en pensamiento y en palabra. Mario Benedetti, como si fuéramos inmortales. Ese es el reporte número 7. Como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia. Pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos a ser inexorablemente derrotados vale decir que venceremos sabemos que el odio viene lleno de imposturas pero que las va a perder antes del diluvio después del carnaval sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos pero también que los saciados responderán por los hambrientos Sabemos que la melancolía es un resplandor y sólo eso, pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Pero así todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. Inmortales somos en tanto y en cuanto perdure nuestro recuerdo y lo único que nos vamos a llevar de este mundo es lo que hemos vivido y el bien que hayamos hecho. El mal no se recuerda, no deja huella, solamente deja daños. Y en estos momentos de genocidio etario, podríamos decir, vamos a escuchar otra reflexión del budismo Zen, el anciano, es el reporte número 8. Pasó el tiempo y un granjero se hizo tan viejo que no podía trabajar ya en los campos. Así que pasaba el día sentado en el pórtico. Su hijo, que trabajaba la granja, levantaba la vista de vez en cuando y veía a su padre sentado allí. «Ya no es útil», pensaba el hijo para sí. «¡No hace nada!» Un día el hijo se frustró tanto por esto que construyó un ataúd de madera lo arrastró hasta el pórtico y le dijo a su padre que se metiera dentro sin decir nada el padre se metió después de cerrar la tapa el hijo arrastró el ataúd al borde de la granja donde había un elevado acantilado mientras se acercaba a la pendiente oyó un débil golpeteo en la tapa desde dentro del ataúd lo abrió Y aún tendido allí, pacíficamente, el padre miraba hacia arriba a su hijo. «Sé que usted va a lanzarme al acantilado, pero, antes de que lo haga, ¿puedo sugerirle algo?» «¿Qué?» contestó el hijo. «Arrójeme desde el acantilado si usted quiere», dijo el padre. «Pero... ...guarde este buen ataúd de madera... ...ya que sus hijos pudieran necesitarlo para usarlo con usted. La sencillez del pensamiento... Pertinente en este caso, este último párrafo de enseñanza del budismo Zen. Y vamos a escuchar un pedacito, antes de despedirnos, de otro tema de Isaac Chamber, Mr. Answers, el que responde todo. Vos tenés las respuestas. Tema 9 Mr. Answer, dame las respuestas, Mr. <risa> respuestas tenemos, estamos llegando casi al final del viaje. América resiste, 214 vueltas. El día de hoy, 30 de marzo del año 2020. Momentos atípicos. Momentos que traen novedades, por ejemplo, que descubrir, por pronto para mí, no ya con... con casi siete décadas encima, la posibilidad de la tecnología, de la informática, este milagro de estar llegando a ustedes desde un teléfono celular, obviamente con un pie que, que es el operativo, ¿no? que es Fernando te ve desde el estudio, consiguiendo que esto salga al aire y la suerte de poder expresar estos pensamientos, estas reflexiones, compartir esta información. Siempre procuro, procuramos, reunir información fidedigna, de fuentes fidedignas, serias, científicas, en este caso referido a esta a esta peste, el coronavirus. Pero del mismo modo hacemos en el tema de la realidad internacional, latinoamericana, de la patria grande, de los pueblos campesinos, al traer los, los retazos, las imágenes eh, auditivas, radiales, de los abusos de esta sociedad desigual. Y en este caso el hallazgo, ¿no? El hallazgo de Frank Snowden, historiador de las epidemias en la humanidad una reflexión que no viene de un de un área política, de un cuadro político, sino de un científico que habla de la desgracia que nos hemos acarreado al decidir los que deciden que la humanidad viva bajo un régimen neoliberal absoluto. armamentista mortal para la vida humana, así que estamos llegando al fin de esta vuelta, yo no sé Fer si tenemos tiempo de poner el tema 10 un pedacito y después nos vamos con la cortina y yo ya me despido agradeciendo a Fernando Tevela, la retaguardia, diciéndoles no se vayan de la retaguardia, todos los días a las 10 de la mañana hay un programa colectivo originado de esta trinchera comunicacional que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, hasta que vuelvan los abrazos la retaguardia sigue informando y sigue comunicando. No te olvides, a las 10 de la mañana metete en la retaguarda y lo vas a escuchar. Y bueno, ahora viene Hoy Mortales con Cristina Varela, Luis angio y, y yo los dejo con la música y nos vemos o nos escuchamos en la próxima vuelta, coronavirus mediante, pero siempre con el ojo crítico. Gracias, Fer. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Artur Conan Doyle, ya me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 Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui obolacto, vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranqui, estuve acá las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, la salve, raspando y ritmo Aki la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé Ya dejé, ya firme, ya viajé Ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí Ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad De muchas de mi mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades Y me compliquen las nimiedades Y oigo una voz Que dice con razón Vos siempre cambiando ya igual ya no sé qué hacer con mí Ahora tú ya vi su lifting me puso piercing ya ver al trim trim y luego Ya me reí por tumbledo de cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo, les pido Ya fui psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta destajo que me corté bien o siempre cambiando ya no cambia... escucha y levántate el mundo está por fallecer codicia a hombre y desnudes Escucha y levántate La gente muere en todas partes a causa de guerras sin en busca de más poder En esta sociedad todo se puede comprar